Sin lugar a dudas, es el personaje más influyente y más importante de toda la historia. Ese Jesucristo es Jesús de Nazaret. ...es El Peregrino, que así se titula El Peregrino, el libro que acaba de publicar el Luciérnaga... ...y su autor está esta noche con nosotros, él es Zorre Yudorovic, Thor, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches y bueno. gracias por haberme invitado. Buenas noches, también. La verdad es que la figura de Jesús en de Nazaret es tan... bueno, te pregunto, decimos Jesús en de Nazaret, Jesucristo... ¿Cómo nos referimos a él? Porque hay diversas teorías sobre cómo nos tenemos que referir a este personaje que en principio en principio, tenía que ser Jesús de Belén, ¿no? Bueno, es que aquí aparte aquí empezamos ya con el enigma de Jesús. Claro. Porque aparte Jesús tiene dos vertientes. El Jesús histórico, que uh -huh. es el gran desconocido, y el Jesús, digamos, del mito, el que ha creado la religión. Y como tú dices, como vosotros comentabais, Es Jesús de Belén, Jesús de Nazaret. La realidad es que ahí empieza el dilema, ya desde que sí ha nacido en Belén o no en Nazaret. La realidad es que hay una cosa muy, muy curiosa, es que normalmente, en la antigüedad, el nombre que se le ponía, el segundo nombre que se le ponía a una persona, o era el nombre del padre, que en ese caso tendría que ser Jesús de José, ¿de acuerdo? que tampoco sabemos si José es el padre, porque entendamos que el Espíritu Santo está por ahí pululando, aunque <risa> que es un poco extraño, no esa paloma que aparezca y de repente germine a la Virgen María ¿no? pues como decía, sería Jesús bueno, de... palomas eh, muy, muy sí, eh. sí, no, yo, palomas. yo el otro día me acordaba por ejemplo, de, de, de yendo a, al otro lado mitológico de los dioses que Zeus se convertía en cualquier animal para tener relaciones sexuales relaciones. con lo que es fuera pues oye, a saber que, quién era la paloma lo mismo tenemos ahí a un congénere de Zeus <risa> pues lo sería Jesús de José o Jesús de Belén Y lo conocemos como Jesús de Nazaret. Además, un poblado, una aldea que no tenía relativa importancia, e incluso era una aldea bastante denostada, que incluso en la Biblia hablan de esta aldea como si fuera la de Nazaret, como una aldea donde no podía salir nada bueno. Entonces, ahí está curioso, es decir, ¿por qué Belén? Bueno, porque Belén es donde la profecía, y entre ellas una profecía que aparece en el Antiguo Testamento de Miqueas, habla que allí tiene que nacer el Mesías. Hay otra cosa realmente Jesús es Jesús hasta que tiene 30 años que es bautizado que es cuando se convierte en Jesucristo. es decir, aquí ya la, la, las teorías empiezan a, a a darnos muchas vueltas y el gran problema de Jesucristo o de Jesús es que la gente de alguna manera no indaga en el, el día a día de nuestra vida está totalmente dominada por el dogma religioso que ha marcado el catolicismo a través de la figura de Jesús nuestra moralidad, nuestra manera por lo tanto es muy importante saber ¿Quién era el Jesús histórico? ¿Por qué deja este legado? ¿Por qué celebramos la Navidad cuando no ha nacido el 25 de diciembre? Y esto está clarísimo, es decir, no hay ninguna duda. Tú que, ¿Cómo no que está el... clarísimo, si lo celebró desde hace muchos años. Pues yo lo celebro desde que tengo, pues mira, desde que nací hasta el día de hoy tengo 50 años y lo estoy celebrando día tras día. Pero la realidad es que, primero porque hay una curiosidad que mucha gente no se detiene cuando estudia la figura de Jesús, que es que el judaísmo eh, de aquella época, y, se sigue, y sigue pasando, no celebran los nacimientos en el judaísmo, por eso no hay ninguna fecha escrita que marca el nacimiento de Jesús, no se celebra, porque en el momento que se nace, según el judaísmo, lo que hacemos es adquirir el pecado original. Por lo tanto, el momento de liberación es tras la muerte, lo que se celebra es la muerte. Por lo tanto, por eso Jesús, que naciera el 25 de diciembre, es, simple y llanamente, como podemos ver un poquito más adelante en la conversación, el asimilar una serie de dioses que ya existían, entonces el paganismo que tenían que ver con, el, con dioses solares, pero realmente Jesucristo, según la Biblia, y ahí es donde habla Lucas que habla, que dice que hay pastores, no puede haber pastores en inviernos en Judea porque hace un frío atroz. Claro, frío. entonces ¿cuándo se supone que podría haber nacido? Pues bueno, la realidad es que si ha nacido, vamos a ver si otras personas antes han nacido, nació digamos, desde el principio de la primavera hasta el principio del otoño, cuando se puede pastorear, cuando el buen clima permite el pastoreo. Y ahí hay 100 fechas que pululan, más de 100 fechas. Desde el 17, por ejemplo, nuestro amigo JJ Benítez, el marca creo que el 16 y 17 de agosto. Otros investigadores marcan el 6 de abril, otros el 18 de mayo. Hay multitud de fechas, es decir, lo que sabemos, y esto está claro incluso... Lo que sabemos es que la Navidad no fue Navidad. Bueno, lo que es es un símbolo muy importante, la Navidad, y lo que es... Eh, no es la Navidad en la que ha nacido Jesucristo. Claro. Es duro decirlo, ¿eh? A tres días de, de, de esta celebración. Pero bueno, hay que conocer la realidad para también saber en qué posición estamos. Por lo tanto, ¿el turrón nos lo teníamos que tomar en verano, más o menos, al comienzo del verano? Yo creo que sí. Yo creo que hacía yo creo que hacia julio, ya que yo nací en julio sí. y soy Leo, pues vamos a hacer que sea en Leo, que pero, así me sentiré más cercano a Jesús Pero eso ya es el lado de turrón, ¿no? <risa> el lado de turrón, que también lo hay muy bueno. <risa> Por cierto, Belén existía entonces. Sí, sí, la población de Belén existía. La que no existía en aquel momento, y eso es muy curioso, es la que forma parte de una tradición que tiene que ver con un personaje muy importante en la relación que tiene Jesucristo con la historia, que es María Magdalena. La población de Magdala Uh -huh. en el momento del nacimiento de Cristo no está verificado que exista existe una Maldala a posteriori por lo tanto, Magdala que es muy importante también en, en, estos, en lo que yo explico en mi libro que son los años perdidos de Jesucristo que son los más importantes por ejemplo, Belén existía pero es una, es, una, es una población muy importante porque ya en el Antiguo Testamento la descendencia de David ha nacido allí y el Antiguo Testamento que no olvidemos que es judío, habla de esta profecía como os decía de Miqueas Entonces, por lo tanto, Belén existía, Nazaret existía, Séforis, ciudad muy importante, muy cerca de Nazaret, eh, Cesarea Marítima, Jerusalén, todas estas ciudades existían, y la que no existía, y ahí es donde viene uno de los graves errores que hay con la figura de María Magdalena, es llamarla María de Magdala, porque hay un pueblo que se llama Magdala, cuando Magdala quiere decir torre, y eso es importantísimo en esta tradición y en los años perdidos de Jesús, porque torre en argot quiere decir el secreto, sería María la del secreto. Mm. ¿Qué secreto? Un secreto muy importante que tiene que ver, que ahora está muy de moda, desde que nuestro amigo Dan Brown sacó el código da Vinci, en el que hablamos de la descendencia de Jesucristo, tradición que existía en muchos evangelios apócrifos y gnósticos, algunos de ellos que han aparecido ahora y otros que seguramente irán apareciendo con el tiempo en el que hablan que esto puede ser real y tiene que ver con estos años perdidos de Jesús en este libro en el peregrino hablas bastante de la figura de José que ya hemos mencionado José el Carpintero ¿quién era realmente él? la realidad es que José el Carpintero, el padre putativo, nunca mejor dicho, de Jesucristo, es un personaje que es bueno, está ahí como desdibujado y este personaje pues es una persona mayor, que es, Se promete con, con la Virgen María, y ahí hay otro detalle muy importante, la Virgen María es una adolescente, es una adolescente que o se promete con un hombre mayor, que según las tradiciones ya tiene hijos, y no deja de ser, pues bueno, parece ser que es un simple, que no carpintero, ese es otro de los graves errores de las traducciones que ha habido desde las primeras, eh, digamos, escritos evangélicos, es decir, es tectón la palabra que se usa, que procede de la familia de. Familia arquitecto, constructor o artesano, y para que supiéramos que es carpintero, en la antigüedad se tenía que poner la palabra que realmente se unía a la palabra tectón. Tectón, por ejemplo, y, ma y madera, o tectón y metal. Es simplemente una persona que trabaja con las manos. Ese sería, eh, José, una uh -huh. persona elegida por alguien para que cuidara de este personaje que es Jesucristo que desde ya antes de su nacimiento se le ha preparado para algo ese algo que es pues bueno, realmente sería liberar al pueblo judío a través de esta de esta mítica que aparece en el Antiguo Testamento de que él fuera el Mesías el que es importante y sí que está muy olvidado es José de Arimatea el tío abuelo de Jesucristo ¿Qué, qué, qué, qué, qué tipo de relación familiar tío abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué sería tío abuelo? Pues mira, piensa porque es, procede desde la, de, viene de la rama de la, de la que sería el propio José, ¿de acuerdo? Luego también está unido, parece ser en algunas tradiciones, a la propia Virgen María. Y la unión que tenía con él es... A ver, imaginemos un niño, un niño, ¿eh? ya nos vamos a poner un adolescente, un niño que conoce a su tío abuelo, que es la persona más eh, activa de la familia, adinerada, una persona que ha viajado, porque tiene un cargo, es de Curión. El de Curión es un cargo que se le daba se ostentaban a aquellos que podían comerciar con estaño, el estaño era un material muy preciado para hacer pues armaduras, corazas, monedas de bronce, ¿de acuerdo? Y era un era un decurio, se le había otorgado por el Imperio Romano este título y además formaba parte del Sanhedrin. Por lo tanto era aquel tío que cuando somos niños siempre nos viene contando historias y lo vemos como un referente. Y el niño Jesús lo tiene como un referente culto. Imagínate un niño que vive en Tierra Santa y de repente oye que en Britania que ha ido, porque las mejores minas de estaño en la época de los tiempos de Cristo están en el sur de Inglaterra, en Cornualles, en los acantilados de Gales, de repente le explica que allí hay unos seres que visten túnicas blancas, que veneran los árboles y las montañas, y que son una especie de magos y sabios, que además están perseguidos por el pueblo romano. Y sabes que todo lo perseguido, siendo un pueblo perseguido por los romanos también, el pueblo, el pueblo judío, lo ve como un referente. Y ese José de Arimatea está tan unido... A Jesucristo, que Jesucristo lo que quiere es estar con él. Y es cuando inicia algo muy importante en su vida, un peregrinaje. Por eso se llama el libro El Peregrino. Un peregrinaje que es lo que mucha gente desconoce y algunos quieren negar. Y Jesucristo inicia grandes viajes alrededor del mundo conocido. Y el primer viaje lo iniciaría a los doce años. Momento muy importante en, toda judía, en todo judío y en toda judía. Que es el momento en el que se hace un ritual, o se llama Bar mitzvah, ¿vale? Uh -huh. En lo que realmente tú adquieres en ese momento es que realmente eres un hombre, eres pasas el tránsito a la madurez y en ese tránsito a la madurez lo que adquieres es que tienes que ya regirte por todas las leyes judías y entre ellas hay una muy importante, es prometerte en matrimonio. Y Jesucristo, no nos olvidemos, no es cristiano, es judío. Se tendría que haber casado por obligación para dejar descendencia. Y ese dato no existe. Desde el día de su nacimiento hasta los doce años solo tenemos estas referencias. Y desde los doce años a los treinta no hay ninguna referencia más. Si sumamos todos estos años, no son, como muchos creen, solo 18 años perdidos. Estamos hablando de 30 años perdidos. ...de la figura más importante de la historia de los últimos 2000 años. Que son muchos años... ...¿dónde estuvo en ese tiempo? Tú en este libro, en El Peregrino... ...hablas de la posibilidad de que estuviera... ...en lo que entendemos como... ...este moriente, como Asia... ...estuvo en esos países... ...parece que su filosofía también bebió un poquito de ahí. Bueno, la realidad... Es que no es que lo diga yo, es que hay documentos que atestigo. Eso, eso, eso. ya a mí me gustaría que ahondaras en ese tipo de documentos que es bastante desconocido. ¿Cómo, Mirad, has, a, ¿cómo has llegado tú a, no sé si si los has tenido en tus manos, sí, has eh, sí. intentado indagar eh, pues profundamente qué es lo que se pone ahí? Pues mira, no he tenido la oportunidad de tenerlos en mis manos porque son un secreto, es muy complicado acceder a ellos. Existir, existen. Yo, hasta que si no lo puedo ver yo no puedo decir el 100%, pero os puedo asegurar que al 99% de sus documentos existen. ¿Por qué? Porque las tradiciones de que Jesús pudo estar en la India ¿vale? siempre han existido en ciertos evangelios. Ya se hablaba de ello. ¿vale? También estuvo, para mí, eh, a través de tradiciones en el sur de Inglaterra. Recordar esto, que es importante. Y recordar algo importante antes de ir hacia la India. Es que José de Arimatías es el guardián del santo boreal. ¿De acuerdo? Y la primera iglesia cristiana se dice... ...que está fundada por José de Arimatea... ...en Glastonbury ...¿vale?... ...¿por qué?... ...porque allí estuvo... ...con el niño Jesús... ...cuando tenía 12 años... ...y a partir de ahí... ...cuando regresa a Guardián Santo Urial ...en aquel lugar donde ha aprendido Jesucristo... ...en una escuela druídica... ...que estaba en Glastonbury ...cerca del monte Thor... ...lo que sería la isla de Ávalo... ...el rey Arturo... ...imaginar si hay... ...la unión de muchos conceptos... ...él aprende... ...¿qué ocurre?... ...está en la India... ...ha estado en Asia... Por supuesto, según los testimonios de varias personas. El primero de ellos es Nikolas Notovich, un aventurero que, no recuerdo mal, en 1878 inicia un peregrinaje por la India. Bueno, era un periodista y buscaba también, era un cazafortuna, y logra encontrar unos documentos en un monasterio en lo que hoy es Ladaka, antes Antiguo Tíbet, la el norte de la India, en un monasterio que se llama Gemi. Unos documentos escritos en pali, lengua antigua tibetana, en pequeñas... Eh, maderas de abedul, que atestiguan que Jesucristo estuvo en la India, pero que no solo estuvo en la India, sino que también su nacimiento y su crucifixión y digo crucifixión, pero no digo muerte eso también tiene que quedar claro digo crucifixión, que no digo muerte al cabo de unos años él publica un libro que se llama La vida desconocida de Jesús y bueno, tiene éxito al final hay una serie de críticas por parte de la Iglesia una vez más la Iglesia quiere borrar las huellas que a ellos no les interesan Y al final, en 1922, eh, un gurú hindú, eh, gran maestro de yoga, Addena banda, eh, hace el mismo viaje, creyendo que no va a encontrar nada y que va a certificar que todo lo que dijo nicolás Notovich era mentira. ¿Cuál es su sorpresa? Que corrobora que lo que dijo Nicolás Notovich y lo que transcribió coincide con lo que él vuelve a ver, ¿de acuerdo? Y co y, y aparte hay unos libros, ¿de acuerdo? Tanto la vida desconocida de Jesús como Kashmir, Y Tíbet, escrito por Abdel Adanda, donde se transcriben los mismos versos que aparecen en estos textos. Y sobre todo aparece un gran personaje. Personaje muy conocido dentro del mundo del misterio, los enigmas históricos y el esoterismo, que es Nicolás Rorich. Un hombre renacentista, un renacentista del siglo XX, pintor, eh, embajador, eh, periodista, escritor, que hace un gran viaje. Un gran viaje a través de Asia Central durante cuatro años. Durante esos cuatro años va descubriendo textos. Vuelve a ver estos textos que han visto Notovich, que ha visto Abdenadanda. Y en estos textos, que ya además va con su hijo, que conoce perfectamente el tibetano y la cultura budista, eh, descubre, mejor dicho, redescubre, Estos pasajes que hablan de que Jesús estuvo en la India. ¿Y dónde estuvo? Eso es lo importante. ¿Y cómo estuvo allí? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Y, ¿Y qué hizo? ¿y, y, ¿Y qué aprendió? Claro, eso es lo más importante. Pensemos que en este camino, en este peregrinaje, porque no deja de ser un peregrinaje muy importante, primero conoce a los Jainat. Pensemos que el hinduismo es mucho más antiguo que el cristianismo y que el budismo. En aquel momento estamos hablando que el hinduismo tendría alrededor de unos 3.000 años ya. Es decir, están los Vedas, el Mahabharata, los Upanishads, Y él conoce a los jainistas, vale que aún los podemos ver en la India. Oye, has eh, mencionado, Thor, eh, personajes eh, renacentistas. Eh, también tienen esa imagen de sabios eh, renacentistas, aunque no tiene nada que ver con esa época. Pero sí dan un poquito esa imagen los reyes magos. Que también hablas de ellos en el libro. ¿De dónde eran esos magos? ¿De Oriente? Como dice eh, la leyenda. La realidad es que esos reyes magos, primero no son reyes, son magos no hay reyes, en la Biblia no aparece, el nombre. no aparece el número, unos magos de oriente, seguramente serían astrólogos persas, y aparte hay una curiosidad, porque a veces los datos se tienen que certificar con imágenes, y es cierto que hay imágenes que representan a los reyes magos, y por ejemplo, una de las más conocidas, es la de que está en Rávena, ¿de acuerdo?, en la iglesia de San, San Apolinar, donde aparece la, realmente la primera representación de los reyes magos en un mosaico. Curiosamente, aparecen tres, tres reyes magos, ninguno negro, porque no existe el rey negro al principio de la cristiandad, no hay rey negro. Y no llevan coronas, llevan gorros fricios. El gorro fricio es muy importante para entenderlo, es un gorro que portaban los sabios en Oriente, que lo lleva un dios muy importante, que es el dios Mitra, un dios solar. Y también tenemos que empezar, el gorro el gorro frigio, para que lo entendamos, es aquel que lleva la figura femenina que representa a la libertad guiando al pueblo en una pintura muy importante francesa de Delacroix, ese gorro rojo que en Cataluña eh, es como una barretina, uh -huh. ese gorro que tiende para abajo, un gorro frigio, un gorro de conocimiento. Por lo tanto, los reyes, vienen de Oriente, seguramente vendían de Mesopotamia, Mesopotamia magos, guiados por las estrellas, hubo una conjunción planetaria que parece que es la que es la estrella de Belén, la que llevaría hasta a estos magos hasta lo que sería Tierra Santa, y realmente existirían, seguramente. Eran tres, no lo sabemos. ¿Por qué tres? Y ese es un detalle muy importante, si me permitís que lo explique. Mirad, tres porque se entregan tres regalos, pero los tres regalos son tres símbolos, oro, incienso y mirra. El oro. ...es el metal de los reyes en la tierra... ...el incienso... ...es aquel, aquella sustancia... ...que muestra la divinidad de Jesucristo... ...pero sobre todo la mirra es la más importante... ...con la mirra se ungían los cadáveres... ¿vale? ...se preparaban... ...para el proceso, digamos, del enterramiento... ...por lo tanto, la mirra lo que nos descubre... ...es la profecía... ...de que morirá por nosotros... ...rey de reyes... ...rey divino... ...que se sacrificará por nosotros... ...todo ese contexto de mito... ...que además luego son tres que el 3 es un número mágico en todas las grandes tradiciones en todo el mundo. En las celtas están Morrigan, Macha y Bad, Isis, Osiris y Horus, Brahma, Shiva, Vishnu, Zeus, Poseidón, Hades, Odín, Thor, Tir. Es decir, todas las grandes tradiciones, todas tienen esa santísima trinidad. Por lo tanto, el 3 es un número que era el adecuado para hacer olvidar a estos dioses paganos, cuando el cristianismo, sobre todo el catolicismo, lo que quiere es hacer que, bueno, desaparezcan todas aquellas religiones que a ellos no les conviene. Y fíjate que es una cosa muy importante, que en esa época, hace dos mil años, en Palestina estaba el mundo romano, encima, mandando, había habido una invasión o lo que fuera, pero eso ese papel histórico político también era importante en la figura de Jesús. Hombre, por supuesto. Mira, eh, hay, un, hay un, justamente, hay un escritor anterior a Notovich de mediados del siglo XIX, que se llama Renan, que le escribió un libro que se llamaba Vida de Jesús. Fue muy polémico, de acuerdo a un gran historiador, en el que hablaba que Jesucristo era un anarquista. Un anarquista, es decir, un revolucionario. Algunos dicen que incluso estaba unido a los celotes, otros que incluso porque otro de los temas es cuántas tumbas de Jesús hay en el mundo, si solo, si, se, si se resucitó tendría que haber solo una, y sabemos que como mínimo hay seis que se dicen que han sido tumbas de Jesús, pues por lo tanto Jesucristo podía ser este anarquista, este revolucionario, que lo que quería era, pues bueno, liberar al pueblo de la opresión eh, romana. Pero también hay otra cosa importante, por ejemplo, hay un libro, eh, novelado, pero de un gran escritor y experto en simbología y mitología, que es Robert Graves, ¿vale? que habla en Rey Jesús, de que él podía ser el hijo el hijo de Herodes Antípar, es decir, del hijo, el nieto de, de Herodes, el personaje que en aquel momento gobernaba aquella región. estaríamos hablando que ya por estirpe sí que merecería ser el rey de los judíos. Hay un compendio de personajes, de situaciones, de datos, que hacen que esta figura realmente sea tan, tan interesante, que no haya haya sido el personaje que más páginas se han escrito sobre Jesucristo. Es decir, es el personaje por antonomasia. ¿Y por qué eh, también se apunta en algunas ocasiones que incluso podría tener alguna relación muy, muy, muy fraternal con eh, Juan el Bautista? Bueno, aquí tenemos una posición. Eh, complicada de entender bueno, para y otra cosa, si nació él solo si tenía un hermano gemelo po, es que se puede oh. hablar tanto oh, si el hermano de... gemelo era precisamente pues eso, Juan el el decía? ¿Ah? Eh, Silvia, Juan el Bautista también aquí es donde viene algunos dicen que es su primo otros dicen que es su hermano gemelo Mirad, hay un cuadro que yo explico en el libro vale, que es la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci que aquí quiero hacer un apunte no solo Leonardo guarda secretos en sus obras, uh -huh. es uno de tantos, ¿vale? Ahora tiene mucho más relevancia Leonardo que por lo tanto otros personajes recordar, Miguel Ángel es un personaje que tiene más secretos en sus obras relacionado con todos estos temas que el propio Leonardo, pero hablando de Leonardo tenemos a Virgen de las Rocas que hay? Eh, él hizo dos, dos versiones de la Virgen de las Rocas y en una aparece claramente pero a mí, totalmente, eh, eh Ese hermano gemelo, que para mí no sería eh, Juan el Bautista. Para mí, según mis investigaciones, pero aquí estamos abiertos justamente al debate, esto es lo bueno de, de investigar, ¿no? Para otro sí que es Juan el Bautista, para mí sería su primo Juan el Bautista, un poco mayor que él, pero sí que hay un hermano gemelo para mí, que es Tomás, Tomás Dídimo, que aparte, mmm, su traducción está muy clara, es el gemelo, quiere decir gemelo mellizo, eh, o el gemelo dos veces, es decir, sería gemelo gemelo. Si este es un gemelo, aquí hay otro tema. ¿Quién fue quién fue crucificado? ¿Tomás? ¿Jesús? ¿Quién? ¿Alguno sobrevivió? ¿Por eso hay una aparición que confundimos con una resurrección? ¿No muere ninguno? ¿Puede sobrevivir Jesucristo a la, a la crucifixión? Rotundamente, rotundamente, os digo que sí. Que haya sobrevivido es otro tema. ¿Se puede sobrevivir a la crucifixión? Hay testimonios, no hay muchos ciertos, pero sí que en la época romana hubo supervivientes a la crucifixión. Y lo detallo en el libro, es decir, pongo el dato del historiador que en época romana lo explica. Es verdad que todos entendemos que Jesucristo tuvo que morir en la cruz, pero voy a apuntar un dato, aunque desvele mucho del libro, pero queda mucho más en ese libro, pensar que hay un dato muy curioso. ¿Judás por qué tiene que darle un beso, a un beso a Jesucristo en el jardín de Getsemaní? Es algo que nunca llegué a entender cuando era niño, cuando fui adolescente cada vez menos, e investigando. ¿Vosotros creéis que Jesucristo no era conocido en Jerusalén después de haber estado tres años realmente, como diríamos ahora, montando el escándalo y estando en el templo lanzando las mesas abajo? No tendríamos a nadie que lo pudiera reconocer Necesitamos a un personaje que le tenga que dar un beso La respuesta a esa pregunta Y a todas muchas se encuentran en este libro En El Peregrino Su autor, Thor Jodorovic Ha estado esta noche con nosotros Thor, muy buenas Y muchas gracias por comentarnos Algo sobre un personaje que decía al comienzo El más importante de la historia Y fíjate, hemos hecho solamente eh, Esbozar una serie de titulares Y de preguntas Sobre este personaje que es acá? riquísimo Gracias Bruno, gracias Silvia eh, Espero volver a contar Con vuestra aportación Y sobre todo, bueno, con compartir Muchas gracias, gracias Hasta luego, hasta luego.